Central de Medios presenta Todo lo que tienes que saber del diseño gráfico Ahora con ustedes Benjamín Vázquez ¿Cómo están? Hoy nos toca hablar sobre el periódico. El periódico es un medio de comunicación impreso. Busca informar los sucesos más relevantes de la actualidad. El periódico, al ser una publicación escrita, tiene la ventaja de poder ofrecer mayor información y tratar los temas con más profundidad y detenimiento. A diferencia de los otros medios, como es la radio, la radio, o la televisión. La palabra periódico proviene del latín y el griego, periódicos o periódicos. El periódico es una publicación impresa o digital que presenta noticias, opiniones o anuncios durante un periodo determinado de tiempo. Los periódicos pueden ser de alcance nacional, regional o local y se clasifican según el intervalo de tiempo que se publiquen. El diario se publica todos los días. El semanario se publica semanalmente. También los periódicos pueden dividirse entre matutinos que se publican en la mañana y vespertinos que se publican durante la tarde. Los periódicos se dividen en distintas secciones o segmentos de tipo temático y pueden contener adicionalmente suplementos y revistas. Encontramos secciones como política, economía, opinión, espectáculos, sucesos, actualidad, internacional, sociedad, familia, deportes, educación, cultura, ciencia y muchas otras más. Detrás de un periódico existe un equipo de periodistas, fotógrafos, diseñadores, técnicos, distribuidores y vendedores. Existen dos tipos de formato que conocemos en los periódicos. Los periódicos tabloide, que por lo general su medida es de 26 por 34 centímetros, o bien 5 por 8 módulos. Así conocemos a La Razón, Página 7, El Deber, Los Tiempos, El País. Los periódicos estándar, por lo general, son medidas de 34 por 52 centímetros o 8 columnas por 52 centímetros. En nuestro medio tenemos el Diario de la Ciudad de la Paz y La Patria, periódico de Oruro. El periódico puede soportar el paso del tiempo, puesto que está impreso en papel. Soy Benjamín Vázquez. Hasta la próxima. Esta fue una presentación de Central de Medios para la Universidad Tecnológica Boliviana.